y luego renacer, alegría y pasión. Miremos la felicidad, como hino al amor, que le haremos tú y yo, como canción feliz, cantada por los dos en un nido de amor. Cantaré La la la la la la la la la la la La la la la la la la la la luz que lumbra tu amor por siempre brillará como estrella fugaz y ya florecerá la rosa de mi abril en la felicidad Yeah.